Los extremismos se están adueñando del planeta. Eso ya pasó en los años eh, 30 del siglo 20 cuando hubo una gran crisis económica que se llevó por delante la paz mundial. Aquella situación provocó la llegada del poder de Hitler. El resto ya lo sabemos. Siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada. Y ahora estamos viviendo un momento parecido y algunos eh, personajes se conspiran en la sombra para conseguir que determinadas ideas se hagan populares y normales, es hacer una bestialidad esas ideas está normalizando la brutalidad y todo esto tiene un origen una historia que comenzó hace casi 40 años cuando cayó el muro de Berlín Hola, estoy sobre la conspiración de la ultraderecha para dominar el mundo hablamos esta noche con el periodista con el escritor, con Miguel Ángel Ruiz eh, Miguel Ángel, muy buenas, ¿qué tal?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 de la izquierda, que se sienten tradicionados por ella y que, fíjate, es curiosamente la derecha quien está ahora tratando de seducirles con, con la intención de voto. Eh, yo tengo una idea, es muy difícil de analizar las cosas en tiempo presente, pero hay ideas que me parecen bestiales, la de las armas, la de los campos de concentración, el culpabilizar al migrante, eso no son ideas